Ecos del pasado Os contamos algunos casos eh, la semana pasada Y esta semana os contamos eh, más Casos extraños, casos eh, paranormales eh, Poltergeist y otros muchos eh, sucesos eh, Llenos de enigmas, llenos de misterios Han sido llevados al cine Y esos casos, esas películas están basadas en hechos reales ...que contamos aquí en Ecosan del pasado con Laura Falcó Lara... ...presidenta de Prisma Publicaciones... ...laura muy buenas ¿qué tal... ...buenas noches Bruno... ...el cine, ya lo dijimos... ...el cine muchas veces eh, cuando dice basado en hechos eh, reales... ...bueno pues eh, también hay películas en basadas en hechos reales... ...de estos temas que tanto nos gustan... ...efectivamente... Por ejemplo, por ejemplo, la historia, vamos a escuchar un poquito de esa película y luego contamos. Es una historia tremenda, la historia de Roma Santa. La Iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias. Manifestarse bajo diferentes formas. Los periódicos hablan solo de cuatro víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso está usted aquí. Aquel día supe que era verdad. No. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. En diferentes momentos, en diferentes películas, el cine se ha acercado a la historia de el hombre lobo auténtico, el verdadero. Era Roma Santa, es un hombre lobo español, es una historia fascinante, es una historia tremenda, Laura. Hablamos de Manuel Blanco Roma Santa, nació el 18 de noviembre de 1809 en Orense, Galicia. Eh, este hombre, eh, de principio aspecto normal, más bien bajito, decían que media metro treinta y siete, con lo cual muy bajito, rubio, facciones suaves, vida sedentaria. No fue hasta 1833 que tras endeudar empieza ya una vida distinta, empieza con la viento ambulante, eh, va mm, deambulando por diferentes aldeas, Y es en mil ochocientos cuarenta y cuatro cuando le llegó la primera acusación de asesinato eh, de hecho a quien asesinó fue un alguacinn de león que pretendía cobrar una deuda y tras ser condenado eh, durante die a diez años de prisión se escapó con lo cual pues bueno eh, siguió con su aventura no poco a poco volvió a hacerse público, pero con una falsa identidad pasó a llamarse antonio gómez. ...y durante varios años fueron pasando diferentes asesinatos... ...de hecho hasta trece asesinatos se le imputan... ...de mujeres y niños sobre todo... ...las desapariciones pasaban desapercibidas... ...porque él de entrada enviaba cartas a las familias... ...diciendo que la persona que fuera se había ido a otro lugar... ...y así pues fue alargando la historia... ...su fama empezó a cuestionarse... ...cuando se le comenzó a conocer como vendedor de un huento... ...un huento extraño de grasa... ...que la gente empezó a sospechar que quizás era humana... ...y de hecho eh, eso junto con la aparición de algunos elementos... ...pertenencias de los desaparecidos fue cuando ya decidieron enjuiciarlo... ...de hecho fue en 1852 cuando se presenta ya una denuncia... ...en la ciudad de Escalona a, alegando precisamente eso... ...que un vendedor ambulante engañaba a mujeres y niños... ...para que viajaban con él y nunca más se sabía de ellos... ...finalmente fue capturado en Toledo y fue juzgado... Eh, aunque él alegó que, bueno, que sufría de una especie de embrujo por el cual se convertía en hombre lobo durante las noches de luna llena y que eso hacía pues que tuviera que comer eh, personas y alimentarse de restos humanos, eh finalmente pues el juez dictaminó que eso no podía ser así, eh, que, bueno, no, no dudaron, incluso llegaron a cuestionarse si sufría de una enfermedad, de una enfermedad que provoca precisamente ese, pues ese vello en el cuerpo y que puede asimilarse a lo que es un hombre lobo, Sin embargo, eh, finalmente el juicio duró casi un año y la sentencia llegó el 6 de abril de 1853 y se le consideró, se le dijo que no estaba ni loco, ni era un idiota, ni un maníaco y se le condenó al garrote vil. Sin embargo, en última instancia Isabel II firmó la orden para liberarlo de la pena capital y condenarlo a cadena perpetua. De hecho, murió el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta. Es la historia auténtica, la historia verdadera, la historia del hombre lobo. Es una historia que comenzó en nuestro país que comenzó en Ourense es la historia de Manuel Blanco Roma Santa esta historia también es real es un regalo envenenado un regalo que contenía el muñeco diabólico En Caslan creemos que la felicidad no se consigue solo con la diversión se trata de ser conocido entendido Querido. Os presentamos a vuestro nuevo mejor amigo. Historias de muñecos de que parecen cobrar vida, pero una vida bastante negativa. ¿eh? En este caso, la película está inspirada en un caso bastante conocido, el caso del muñeco Robert, un caso que ocurrió en Florida. Eh, Robert Eugene Otto era un niño cuyos padres le llamaban cariñosamente Gene y vivía en Florida. En 1896 percibió de una criada, mmm, dicen que probablemente de Haití o de un lugar parecido, Un regalo muy especial, un muñeco eh, con un traje blanco de marinero relleno de paja y cosido con alambre, abrazando a un león de peluche. Jim se hizo íntimo del niño, de hecho, el muñeco hecho, lo bautizó como a él, Robert, y lo llevaba a todos lados. Al principio, pues los padres pensaron que era una relación simplemente de amigo invisible con el niño, porque de hecho el niño no paraba de hablar con el muñeco. Pero llegó un momento que mmm, el muñeco empezó a realizar cosas extrañas. Aparecía en lugares donde no debería estar. Los vecinos decían que cuando no había nadie en casa se veía el muñeco andar solo por la casa. Y el niño, de hecho, empezó incluso a sufrir terribles pesadillas. Contó a sus padres que Robert se podía mover por sí solo. Una noche hubo un gran estruendo en la habitación de Jean mientras dormía y cuando sus padres entraron y vio todo, vieron todos los muebles volcados, Jean echó a llorar diciendo que era Robert el que lo hacía, no él. ...a partir de ahí el muñeco pasa a la guardilla... ...y desaparece durante unos años de la vida del niño... ...sin embargo... ...cuando... ...el niño crece... ...se casa... ...y va a vivir a la que era la casa de sus padres... Eh, ...un buen día pues eh, arreglando la guardilla... ...recupera ese muñeco con una ilusión loca ¿no?... Eh, ...es la esposa de Jean en este caso... ...que asegura empezar a ver cosas extrañas con el muñeco... ...y llega a tal punto también la sensación de inseguridad... ...de sentirse vigilados por el muñeco... ...que Jean vuelve nuevamente a la guardilla... ...y al final la casa se vende... Eh, ...el caso es que cuando la casa se vende... ...una familia la compra... Y la niña pequeña de la familia nuevamente descubre ese muñeco entusiasmada. Pero en este caso parece ser que el muñeco no quería que su propietaria fuera la niña. Y la niña empieza a sufrir terribles pesadillas, angustiada diciendo que el muñeco la quiere matar. Finalmente, Robert fue trasladado al Museo de Historia y Galería de Arte Marmelo de Key West, donde se encuentra en la actualidad encerrado en una vitrina con su traje blanco y abrazado a su peluche. Dicen que por las noches se le, a veces se mueve y se le oye gritar. El muñeco diabólico el otro día nos contabas eh, algunos casos eh, porque hay otros eh, de películas basadas en hechos eh, reales pero es que en ocasiones se dan esos casos o eh, muñecos eh, que bueno parecen correr eh, vida este caso es eh, terrible este caso es eh, pero este caso es auténtico está basado en hechos reales hay muchos eh, de esos eh, Por, bueno, pues eh, los eh, contamos aquí Los he eh, del pasado Por cierto, también está basada En hechos eh, reales Esta película Una película que se titula Vamos a escuchar el tráiler Y después eh, comentamos Winchester Es una gigantesca estructura De siete plantas sin razón aparente Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la Compañía de Armas de Repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, doctor ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Las casas encantadas y los portugués, Laura Falcón, han dado mucho pie a películas como esta, a películas basadas en hechos reales y películas de fenómenos extraños. Pues sí, hablamos de una de las casas más curiosa, más sorprendente de toda América. Hablamos de la Winchester Mystery House. La casa que habitó Sarah Winchester, la viuda de precisamente el fabricante de, las, de los rifles Winchester. Esta mujer pierde en cuestión de un año a su hijo y a su marido y empieza a obsesionarse con que eso no puede ser casual. Va a un evidente y este evidente le dice que son los muertos por culpa de esas armas que se están vengando de su familia. Y que la única manera que tiene de evitar que vayan a por ella, es tapar todos los espejos de la casa y construir la casa eternamente, de forma que nunca los espíritus sepan exactamente dónde para ella. La mujer enloquece. La mujer se dedica a hacer continuamente sesiones de espiritismo en la casa y la para de construirla durante treinta y ocho años. Pasillos sin conexos, escaleras que no llevan a ningún punto, ventanas que no tienen eh, exterior, puertas que dan habitaciones que no existen. Es decir, es una casa auténticamente de locos, de locos que hoy en día se puede visitar, pero que incluso cuando se visita todo el mundo te dice que no se te ocurra separarte del grupo, porque es muy fácil perderse. Una historia basada en un caso real como esta, que también es un poltergeist o una casa encantada, pero en nuestro país es en la casa de Vallecas, que dio origen a películas como esta, Verónica. Policía, ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me destruas lo que estás viendo. Laura, estamos hablando de La Casa Encantada el el más famoso más importante de la historia reciente de nuestro país, en La Casa de Vallecas aunque tengo que decir que en este caso la película no es muy fidedigna con los hechos que ocurrieron, pero sí es uno de los casos más importantes eh, todo empieza pues con Estefanía Gutiérrez Lázaro que en el colegio decide jugar una ouija con dieciocho años regresa a casa y eh, a partir de ese momento la niña empieza a no encontrarse demasiado bien. Eh, dicen los compañeros de Ouija de, del colegio Eh, que el vaso o bien se rompió y salió un humo extraño o se volcó y salió un humo extraño que se introdujo en la boca de Estefanía. A partir de ese momento la niña empieza a sufrir todo tipo de episodios, levitaciones, malestar, eh, comportamientos extraños, eh, incluso agresividad. Los padres preocupados intentan que la lleve, que la vea un doctor, que la analice, no encuentren enfermedad física o, físico, o psíquica que justifique el comportamiento de la niña. Sin embargo, Estefanía llega a decirle a sus padres que no se preocupen porque en breve va a morir. La niña efectivamente muere al poco tiempo y a partir de ahí se desata el auténtico caos, la locura en la casa. Es en agosto de 1991 cuando Estefanía eh, se levanta y se balanza de forma violenta contra su hermana María Elena que logra esquivar, esquivarla. Tras ese ataque queda inconsciente, echa espuma por la boca y ya no se recuperó Nunca más, a partir de ahí eh, estuvo unos días eh, con ataques de epilepsia y cosas parecidas y ya nunca más vuelve a ser ella, de hecho muere A partir de ese momento en la casa se desata un auténtico poltergeist, el perro no quiere ni acercarse al baño de la casa porque ahí parece que hay como una especie de núcleo de, de maldad Eh, las eh, hermanas, los hermanos dicen que ven sombras negras deslizarse por los pasillos, la policía llega a ser avisada y cuando sube dice que eh, alguno de los policías baja nuevamente porque no se atreven a seguir ahí, después de ver cómo se cierran y se abren, puertas por sí solas armarios, etcétera. el caso es que eh, con el tiempo, poco a poco eh, el caso va perdiendo fuerza pero finalmente la familia tuvo que dejar el hogar y, y mudarse Dicen que la nueva familia que vive actualmente ahí no han sufrido nada ni les ha pasado nada. Parece que con ellos se acabó eh, esa especie de fenomenología. Un caso que ha dado mucho que hablar. Ha habido muchas eh, hipótesis, pero tú conoces, eh, Laura, a la gente que ha estado implicada directamente. La gente incluso, has mencionado alguno de la familia, gente que, eh, que te tengo... reales. No, no te digo, yo tengo amistad con Marianela Gutiérrez mm. Lázaro, con la hermana. Y cuando ella te lo cuenta, realmente ves que fuese lo que fuese lo que ocurrió allí, realmente ellos lo vivieron como una cosa real. Es decir, eh, hay un atestado eh, policial, sí, policial eh, sí, sí, que fueron testigos de, de los efectivamente. hechos. Efectivamente. ¿no? Y, y la hermana te comenta sucesos realmente inexplicables desde una foto de Mariana de Estefanía que arde por sí sola cruces que se dan la vuelta bueno, todo tipo de fenomenología y, y ella dice que aún a día de hoy siente a veces esa presencia es decir, que parece que hay algo que no ha abandonado del todo a la familia casos eh, reales, casos eh, como este, casos como los sucedidos en el bosque de los suicidios mi hermana Jess y yo somos gemelas idénticas cuando a alguna de las dos le ocurre algo la otra lo percibe puedo sentirlo Ella está en apuros y me necesito. Su hermana se ha adentrado en el bosque de Aoki Es el lugar a donde van los desesperados para quitarse. El bosque de los suicidios es otra película basada en casos eh, reales. Es otra película que nos presenta eh, pues eh, la realidad o la ficción o la realidad eh, llevada a la ficción, pero. La realidad muchas veces supera cualquier imaginación Este tipo de casos, este tipo de hechos Lo demuestran, Laura Efectivamente, hablamos de un bosque Que está en Okiahara Al pie del monte Fuji Es el volcán más alto de Japón De 3.736 metros Y es un bosque donde Desde mucho tiempo atrás eh, Hablamos de que tiene más de 200 años de historia Y 35 kilómetros cuadrados de extensión Eh, ...los japoneses han tenido pues predilección... ...por irse a suicidar ese bosque... ...es un bosque donde es bastante habitual encontrar pues gente ahorcada o incluso restos de ropa o de seres de la persona que ha decidido quitarse la vida en el bosque. Dicen que evidentemente eh, en ese bosque pues pasa todo tipo de cosas, más allá de los suicidios. Las almas de aquellos que probablemente han decidido quitarse la vida ahí pues siguen vagando eh, tristemente por, eh, por, bueno, por entre sus árboles y, y dicen que es un lugar realmente que cuando cae la noche más vale no estar ahí. Esa película, los eh, casos eh, que cuentan algunas eh, películas eh, los contábamos la semana pasada, los contamos esta, el cine en muchas ocasiones eh, se ha hecho eco de este tipo de sucesos y aquí los contamos eh, con Laura falcó precisamente aquí en Cosa del Pasado por cierto, también aquí en Onda Cero, el próximo jueves un episodio más, un programa más en del Colegio Invisible a partir de la una de la madrugada tú y Lorenzo Fernández nos lleváis de viaje a algún sitio ¿Quién nos vais a presentar el próximo jueves? Pues fíjate, el próximo jueves nos vamos nada menos que al Cerro Uritorco, en Argentina. Un lugar mágico donde los haya, donde ha habido todo tipo de sucesos, avistamientos. Eh, también hablan, por ejemplo, de apariciones de, de personajes o damas de blanco. Eh, bueno, es un lugar increíble, con una historia apasionante, donde, por ejemplo, se supone estaba el bastón de mando, y donde pues personas por ejemplo como eh, Jiménez del Oso pues en su momento estuvo también eh, pues estudiando el lugar y analizándolo así que os invito a que nos sigáis el jueves en Onda Cero en el Colegio Invisible el jueves eh, por la noche de 1 a 2 eh, mientras eh, dure esto en lo que estamos eh, va a estar el programa de 1 a 2 y luego jueves eh, por la noche el Colegio Invisible tú y Lorenzo Fernández eh, nos contáis. en esta ocasión cosas hay muchas eh sobre el cerulitorco, el, el bastón de mando, los ovnis. La verdad es que es uno de esos enclaves de los que nos hablabas hace unas semanas, uno de esos lugares donde se reúnen todo tipo de misterios bueno, históricos creo, y de todo tipo. Yo creo que la Tierra eh, hay Hay ciertos lugares, hay ciertos puntos que parecen realmente como puntos telúricos, ¿no? Donde las energías, donde los sucesos parece que se multiplican por encima de cualquier media, ¿no? Y el Cerro torco es uno de ellos. El cerro auditorio con el lugar que vais a visitar en el Colegio Invisible y nos lo vais a contar aquí en Onda Cero el próximo jueves eh, por la noche. Noche del jueves eh, al viernes a partir de la una de la madrugada, las doce en la Comunidad de Canaria. Laura Falcó y Lorenzo Fernández en el Colegio Invisible. Laura, dentro de siete días eh, seguimos eh, contando cosas eh, de estos eh, cosas eh, del pasado y cosas, por supuesto, también del Colegio Invisible. ¿Te parece? Muy buenas noches a todos, Bruno. Yeah.